galante, educado por demás. Bien, continuamos en este especial por el aniversario de San Jorge... ...y otro de los personajes y otra de las personas destacadas... Eh, ...en esta jornada con quien queríamos hablar... ...es con María Beatriz eh, Torri, ella era eh, docente, ahora jubilada... ...de la escuela primaria... Y bueno, queríamos tenerla presente en este en este programa Así que María, muchas gracias por atendernos y buenas tardes eh Buenas tardes Bueno, María, eh, hoy eh, hablábamos y nos contaba que fue a San Jorge por un año Y hace casi 50 que está allí, ¿no? Efectivamente, vine a trabajar por un año en esa escuela Pero bueno, me casé y ya me quedé Me quedé toda la vida uh -huh. eh, Formé la familia y ya me quedé acá Claro, María, este, sí. bueno, y usted llegó entonces para eh, directamente para ejercer su, su profesión de docente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Yo llegué acá para trabajar en la escuela número 2 y este, con bueno, ya, ya te digo, con la idea de trabajar un año y después este, hacerlo en otro lado, pero este, el destino mío era otro. Acá estoy El destino. ¿Ahí lo conoce a, a su marido en ese periodo del año o ya lo sí, conoce? Sí, sí, ahí, lo conozco acá, sí, lo conozco acá Qué barato. Sí, sí, sí. qué barba. ¿Usted ya llega como directora o como docente? María? No, no, no, yo vine como docente, yo trabajé 33 años en esta escuela uh -huh. 10 como docente y 23 como docente y directora a la vez, porque claro. es escuela rural Y, y María, este, cómo cómo era en ese entonces la escuela, cómo era en ese entonces San Jorge. Y bueno, San Jorge, este, era muy distinto. Por ejemplo, no tenía no tenía luz eléctrica, este, le faltaban un montón de cosas que con los años se han ido consiguiendo, uh -huh. ¿no es cierto? Era este, no era lindo, era eh, lo, lo que sí había un poco más de gente pero había más población, Ajá. pero después en, en, en la parte de Ilicia y todo era más feo San Jorge, es decir, ha ido cambiando, claro. ha ido cambiando muchas cosas, Ajá. ¿no es cierto?, Por ejemplo, ahora tenemos, además de la luz, tenemos el agua corriente. Claro. Hace de, de dos años, que eso tampoco lo tenía San Jorge. Uh -huh. este, y bueno, todas esas cosas por las, las cuales uno siempre está este, queriendo trabajar, queriendo conseguir algo mejor. Claro. Eh, usted sabe que yo cuando fui a San Jorge me gustó mucho, me, me llevó una impresión muy pero muy linda, hay, hay una como una conciencia ¿no? de toda la población de de cuidarlo, un respeto por por su lugar ¿no? sí sí sí por lo menos es lo que um, tratamos de hacer ¿no? que las nuevas generaciones quieran el, el lugar donde viven por más que sea chiquito que, que le, que le falte muchas cosas pero que sientan amor a la patria, y la patria la sentimos acá, ¿no es cierto? Eh, María y yo, este, hoy dialogábamos con usted y comentábamos este esto que es este, que a mí me llama mucho la atención, y que es que en, en este marco donde los, los pueblos rurales, los, las poblaciones tan chicas están tendiendo a desaparecer, hoy este, San Jorge está más vivo que nunca, está teniendo este, bueno una, una población ya eh, estable, eh, esto está... Eh, Es algo para destacar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, este también ahora se creó hace dos años la escuela secundaria. Entonces ya las la familias se ven beneficiadas porque los chicos no necesitan irse a otro lado para seguir sus estudios. Uh -huh. Lo pueden hacer acá. Acá terminan el secundario. Entonces ya es eso es otro adelanto grandísimo que ha tenido San Jorge. María y cómo cómo es la vida social fuera de de la hora de, de trabajo o fuera de eso o lo, usted que, que ha compartido bueno de, eh, también con los chicos cómo cómo cómo es la vida social de ellos también cuénteme un poquito esa esa parte y la vida social bueno es limitada porque no, no, no hay lugares así los chicos en este momento sí están muy bien atendidos en la parte de deporte uh -huh. porque el club San Jorge este los hace participar de ellos participan en la liga de campaña de Olavarría. Y los chicos este año han salido segundos en la liga, en el campeonato. Es decir, este en ese aspecto están atendidos. Después hay otro grupo de chicos que participa de, de hockey en la Prida, ¿no? De la escuela municipal de hockey. Entonces los chicos tienen, este, tienen más cosas, tienen actividades que los llevan a, a compartir con chicos de otro lugar. Y usted actualmente está dedicada al, al catecismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy... En este, es decir, siempre hice las dos cosas. La escuela y trabajé en la capilla, pero en este momento estoy de lleno en la capilla. Correcto. Al, al no tener otra... Es, es la única actividad que tengo acá y, en San Corre, Y por lo que... que me lleva bastante. Claro. Sí. Y por, por lo que escucho, por lo que me cuentan, siempre muy involucrada con la comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. sí la verdad que sí es una cosa que uno ya creo que, que lo lleva en el alma de maestra ¿eh? <risa> Claro, sí. yo hoy este bromeábamos porque eh, hoy María María es la, la esposa de, de Oscar, que es el actual eh, delegado municipal de, de San Jorge, viviéndolo desde otra manera, yo bromeaba diciéndole hoy la, la primera dama de San Jorge, simplemente como una, como una broma, pero eh, encarando también con otra responsabilidad y colaborando también con eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto que colaborando, pero como te decía hoy, este cuanto más jerarquía, más servicio. Tiene que estar al servicio de los demás. Claro. Si no, este, los cargos por por sí mismos no no no dicen nada, ¿no? Claro. Es, es como uno los desempeña y él se desempeña en el servicio. ¿Y ha pensado en algún momento irse de San Jorge o, o tienen pensado ya no no no hacer pases o por la cabeza? Y creo que en este momento no, claro. porque este, como te decía hoy tenemos tres nietos, dos ya están estudiando en La Plata, otra se va el año que viene este así que mi hijo vive acá eh, no no creo no creo además este, no creo poder sacarlo a mi marido de San Jorge <risa> eso es lo más complicado sí la verdad que sí bueno María la verdad que, que es más que amable me, me gusta mucho charlar con usted este porque tiene mucho conocimiento pero sobre todo porque veo que tiene eh, el alma ahí también puesta en San Jorge así que le, le agradezco queríamos tenerla era un entre comillas decirle un personaje de, de San Jorge que lo la conoce todo todo el mundo así en San Jorge y queríamos que estuviera presente también como, como parte de este gran pueblo que está cumpliendo este un nuevo aniversario, así que le agradezco mucho por esa amabilidad que ha tenido, ¿eh? Bueno, gracias a vos, muchas gracias. Un beso grande María. Gracias igualmente. Hasta luego. Adiós.